Bien, en respuesta, a ¿cuál sería la utilidad de un sistema de ciclovías en la ciudad? Eh, creemos que la existencia de una infraestructura especializada para brindar seguridad y contención a los ciclistas va a significar que cada vez más vecinos eh, decidan optar por la bicicleta como medio de transporte urbano en lugar de utilizar otros medios, especialmente los vehículos particulares. Eh, la, la ampliación... Eh, de la cantidad de usuarios de, de bicicletas, eh, tiene una gran cantidad de beneficios ambientales que están extensamente descriptos, eh, pero bueno, entre los cuales podemos eh, destacar una reducción en, en la emisión de gases de combustión, eh, una reducción en la, en la emisión de calor, que es un gran contribuyente a la... A, a la acumulación de temperaturas altas en el llamado eh, efecto de isla urbana de calor menor contaminación acústica eh, por los ruidos de bocinazos, frenadas caños de escape en mal estado eh, también genera eh, un descongestionamiento eh, de las calles porque muchas veces eh, las calles están desbordadas por vehículos que están dando vueltas simplemente en busca de un lugar para estacionar Eh, generaría eh, una mayor disponibilidad de lugares para estacionar para quienes realmente necesitan eh, desplazarse en vehículos particulares tiene una, una gran cantidad de beneficios eh, en lo que muchas veces eh, por ahí no nos detenemos a pensar bueno, los estamos eh, estudiando los estamos buscando los estamos categorizando para incluirlos en, en el texto del proyecto de ordenanza que vamos a presentar Eh, también eh, la, la ampliación de, del uso de la bicicleta tiene utilidad para eh, las finanzas familiares eh, dado que bueno la si, se, si si mejoran las condiciones de seguridad probablemente eh, los miembros de las familias para poder usar las bicicletas desde edad más temprana y eh, Y bueno, eso tiene un, un, un impacto económico y también tiene un impacto sobre la salud porque estaríamos eh, haciendo una actividad física eh, al aire libre. Eh, es decir, los beneficios, la utilidad, las utilidades eh, son incontables, pero creemos eh, que entre todas se van potenciando para generar eh, una mejor calidad ambiental y por lo tanto una mejor calidad de vida en la ciudad.